Hemos venido con la señora ministra por Gante, Verónica Barahona, que ha tenido el gesto、eh, solidario de acompañarnos a entregar nuestras condolencias a l a f a m i l i a de e s t a p e r s o n a trágicamente f a l l e c i d a Es una situ situación muy lamentable porque es un accidente que se pudo evitar、eh, fácilmente. Y ya ha quedado una familia muy numerosa en una situación muy vulnerable, de manera que le hemos expresado la disposición de la presidenta Bachelet para que veamos todas las formas、eh, de ayudar a la familia y, muy especialmente, asegurar que los hijos puedan seguir、eh, estudiando. Además, que veremos qué otro tipo de ayuda podemos brindar. Y también hemos estado tanto en Curanilagüe como aquí en Los Álamos, en Cerro Alto,、eh, conversando con empresarios,、eh, pequeños empresarios mineros, sobre la forma de avanzar con más seguridad, con mayor propiedad para que esta actividad se consolide como una actividad dinámica que cree empleo, pero sobre base de un trabajo formal y sobre todo con condiciones de seguridad、eh, apropiadas. En ese sentido, quedamos muy satisfechos de lo que vimos del desarrollo que está teniendo la nueva mina Santa、eh, n a an, anteriormente conocida como la Churita, que está realizando un trabajo serio、eh, de desarrollo para que, ojalá, hacia finales de este año ya comience la producción de carbón. Hemos、eh, este año, junto al Ministerio de Minería y el Gobierno Regional, Estamos entregando una ayuda inédita de más de mil millones de pesos para el desarrollo de la pequeña minería de esta provincia, sobre todo en un año tan difícil desde el punto de vista del empleo. Así que muy, muy contento con toda esta actividad de esta mañana y estaremos siempre disponibles para trabajar por el desarrollo de esta provincia y, en este caso particular, de la pequeña minería del carbón. También le, le consulto,、eh, intendente, por、uh, la seguidilla de incendios forestales también que se están eh, eh, efectuando en、eh, los distintos puntos de la provincia de Arauco y de la provincia de Concepción, también, donde se está、eh, requiriendo frecuentemente por la presencia de bomberos y donde el gobierno está y ha colocado también bastantes recursos a disposición con esta serie de incendios forestales que nos han tenido bastante preocupados por la c e n c a n í a de los bosques a algunas poblaciones de la provincia. Arauco? Bueno,、eh, naturalmente es un tema que nos preocupa enormemente, sobre todo cuando tenemos la certeza, y de hecho ya ha habido personas detenidas, lamentablemente jóvenes de corta edad.、Eh, la mayor parte de estos incendios han sido intencionales, y ahí hacemos un llamado a la comunidad, sobre todo a los jefes de hogar. Eh, respecto a la necesidad de educar a las personas, la gente tiene que entender que el bosque es una fuente de riqueza, que una enorme cantidad de gente que vive en esta provincia vive y sustenta a sus familias a partir del trabajo、eh, forestal, tanto en el bosque como en la industria,、eh, y que es un atentado contra la economía, contra el empleo. Destruir estas masas boscosas. Tomar en cuenta lo que está sucediendo en estos días en Australia, un país tan desarrollado como Australia,、Correcto. en que dan más de 180 personas muertas como causa de los incendios forestales.、Eh, y nosotros、eh, vamos a ser implacables en que las personas que sean sorprendidas causando intencionalmente este tipo de s i n i e s t r o van a tener que atenerse a, a, a las consecuencias de enfrentar la justicia. Eh, con penas que son、eh, muy rigurosas,、eh, considerando que aquí se atenta contra no solo bienes materiales, sino la vida de las personas. Así que yo espero que la comunidad de la provincia de Arauco se movilice. Ustedes, como medios de comunicación social, pueden tener un rol muy importante haciendo ver la necesidad de actuar con responsabilidad en esta materia. Correcto. Intendente, por último también consultarle por la、eh, serie de proyectos emblemáticos que se están、eh, efectuando en la provincia de Arauco. Llámese la ruta 160, llámese la construcción luego del CEFAM de Los Álamos y el emblemático hospital de Cañete, que va a ser uno de los mayores envergadura, digamos, inversión de recursos por parte del Estado también. Bueno,、eh, yo creo que la provincia de Arauco. Está viviendo desde el punto de vista de la inversión pública una etapa como nunca se habría podido imaginar、eh, en el pasado. Entre el año 2007 y 2008 hemos superado una inversión de más de 200 mil millones de pesos, lo que es una cifra enorme. Este año se i n v e r t i r á del orden de unos 80 mil millones、eh, adicionales. Eh, sin considerar lo que es la inversión en la ruta 160, que por ser concesionada son recursos eh, privados, eh, pero que son parte del porvenir、eh, de, esta, de esta provincia. Todos los、eh, proyectos que usted menciona y muchos otros、eh, que van a significar, yo diría, un antes y un después、eh, para el futuro de la provincia. Así que nuestro compromiso es seguir trabajando incansablemente. Para que estos proyectos se realicen en tiempo, con eficacia y que la gente comience a ver sus frutos.